tarde con Fernando Bazán. Hoy me he levantado tempranito, estaban cantando mal hueco y por, por las calles brilla el sol de y por mi tienda sube buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza. He cometido... Salir. cómo nos va a salir las cosas en un viernes como este. Ya nos dejó Rosa Lucas y ahora el que os habla os va a acompañar hasta las 7 de la tarde en esta singladura radiofónica que te acompaña como siempre desde Elche para todo el baile hilofo, para toda la Vega Baja, para todo el mundo a través de nuestras aplicaciones móviles, a través de nuestra web teleelche.es con todo de bueno como siempre pensado para que tengas una tarde fantástica. Nos cogemos de la mano, empezamos a pasear radiofónicamente hablando, claro, y empezamos a disfrutar de la tarde aquí en TNELS Radio Marca. Ya sabes que tenemos mucho que compartir. Por ejemplo, este pensamiento, esta reflexión de Paulo Coelho. Cada vez que te entren en dudas acerca de tu futuro, piensa hasta dónde has llegado. Recuerda todo lo que afrontaste y todos los miedos que superaste. Así que confía en ti, confía en ti. Y si estás solo, no te agobies, no te preocupes, que el mundo no acaba ahí. Y es que hay muchas personas que son incapaces de estar sin alguien a su lado. Esto quiere decir que cuando una relación no funciona, rápidamente encuentran a alguien con quien compartir su vida. Probablemente conozcas eh, a alguna pareja así o tú mismo te encuentres en esa situación. ¿Por qué esta necesidad de estar en pareja? La respuesta es el miedo a la soledad. ¿Qué factores repercuten en esto? Pues eh, ante la imposibilidad de estar solos, existen varios factores que pueden activar o favorecer esta necesidad de estar continuamente en pareja. Por ejemplo, las relaciones prematuras. Las personas que han iniciado relaciones desde muy jóvenes pueden sentir el temor de estar solos cuando estas relaciones se rompen. La angustia o la sensación de que nos falta algo son algunas de las emociones que podemos experimentar. ...o el entorno social... ...si nuestra familia o grupo de amigos... ...la gran mayoría tienen pareja... ...podemos sentirnos diferentes... ...e incluso tener cierto sentimiento de nostalgia... ...por aquellos momentos en los que estábamos... ...con nuestra pareja... ...si estamos continuamente... ...enlazando unas relaciones con otras... ...esto nos ocasionará una dependencia... ...casi crónica... ...de hecho, muchas de estas relaciones... ...no son fruto del amor... ...sino del miedo a estar solos... ...de esta manera... Podemos dañar a la otra persona, sí, podemos dañar a la otra persona cuando nos estamos engañando a nosotros mismos, fingiendo o creyendo sentir algo que realmente no sentimos. Solución, es importante aprender a disfrutar de la vida sin agobiarnos por no encontrar a alguien que esté a nuestro lado. Ya llegará esa persona indicada con la que compartiremos, si no toda la vida, pues una parte de ella importante. Eh, debemos relajarnos y aprender a disfrutar de la soledad. Realmente... Estar solos no es tan negativo, sino todo lo contrario. Podemos centrarnos más en nosotros mismos. Si la situación es más grave y estamos ante un trastorno, debemos acudir a especialistas que nos ayuden a solventar este problema. Con terapia y paciencia lograremos eliminar el temor a estar solos y aprenderemos a disfrutar de nuestra propia compañía. Y una vez que aprendamos eso, será mucho más sencillo encontrar con quién compartir nuestra vida. Yo he encontrado con quién compartir la tarde aquí en Tele Radio Marca. Nos acompañas, vive la tarde. Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras. Vive la tarde. Vive la vida. Con Iponetworks llévate tu smartphone por tan solo 69 euros y combínalo con una de sus increíbles tarifas. Por tan solo 69 euros, estrena móvil con Iponetworks. Visítanos en Elche, en Centro Comercial La y en Alicante, en calle Bellía de del Foc, frente al número 3, junto Centro Comercial Gran Vía. O llámanos al 966 -078 100. Tu smartphone por tan solo 69 euros con IPONetWorks. Centandrus, 25 años enseñando idiomas, one to one, inglés profesional, jurídico, clases en empresas, teléfono 965 43 40 45 o en la web centandrus-idiomas.com. hace que no subes a un Golf Gamma Golf con detector de fatiga Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y un Volkswagen Golf Edition DDI 105 caballos con Star and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan pibe incluido Te esperamos en Serramóvil Concesionario Oficial Volkswagen en Elche Crevillente y Santa Pola Grupo Serrano Automoción preparados para recibir la noticia tecnológica de la tarde aquí en Vive la Tarde en Teleradio Marca, esa noticia que viene acompañada de Iphone Edwards Iphone Edwards que te ofrece la posibilidad inigualable de que adquieras un smartphone por tan solo 69 euros combinándolo eso sí con una de sus increíbles tarifas, tarifas de colores acordes a tus necesidades eh, que quieres más datos que quieres eh, más eh, minutos en llamadas que lo quieres todo pues Iphone Edwards en eh, Centro Comercial Aljub También en calle Bellía del Foc, frente al número 3, junto a Centro Comercial Gran Vía de Alicante, en el teléfono 966 078 100 y en revipo.es. Esta noticia tecnológica que nos habla de cómo Google convierte el móvil en un auténtico traductor simultáneo. Google ha anunciado una actualización de su aplicación Google Translate para Android y iOS, que supone una importante mejora para la traducción simultánea de los textos mediante la cámara y las conversaciones en otro idioma con el uso del micrófono. El objetivo es agilizar las conversaciones en otro idioma y hacerlas más fluidas y naturales, según explica la empresa en su blog oficial. El reto de avanzar en el derribo de barreras idiomáticas coincide con el de otras tecnologías. De hecho, hace solo unas semanas el popular servicio de videollamadas Skype de Microsoft Puso en marcha su herramienta de traducción simultánea para conversaciones en inglés y español. En el caso de Google, la empresa ya ofrecía un eh, modo conversación en tiempo real desde el año 2013 para dispositivos con Android. Pero la actualización de la aplicación permitirá reconocer automáticamente los dos idiomas que se estén utilizando con solo tocar el usuario el icono del micrófono en la pantalla. Llevamos esa prestación a otro nivel para que sea mucho más fácil entender lo que dicen señales en la compañía italiana o ayudarte a decidir qué quieres de comer entre las opciones de un menú en Barcelona, asegura Google en su blog. Para que te hagas una idea, solo hay que apuntar con la cámara del móvil hacia una señal o texto para ver en la pantalla la traducción simultánea. Imagínate, con el móvil, como si fuese a hacer, hacer una foto... Pues pones eh, The Street eh, Country y te pondrá la calle Country o la calle X. Esto es eh, muy sencillo. ...sobre impresionará esa eh, imagen en tu teléfono... ...y con eh, la conexión de Internet en el bolsillo... ...pues nada, todo será posible... ...y esa conexión de Internet, ¿quién te la va a dar? <risas> ¡El PAN Edwards! Ya sabes, en Centro Comercial Aljub... ...en Alicante, en Calle Bellía del Foc... ...muy cerquita del Centro Comercial Gran Vía... ...en el 966-078-100 y en redipo.es... ...con Ipone Edwards hemos tenido la noticia tecnológica... ...y ahora tenemos música de tu vida... ...eso sí, novedosa... It's a cuando triste historia volviendo a la zona y a pensar como es ¿Sabes que con unos sencillos análisis puedes prevenir las enfermedades? Esto es el anti-aging, la nueva forma de entender la medicina. En Clínica Doctor Navarro detectamos posibles enfermedades que puedas padecer en el futuro. Y al detectarlas, podemos evitarlas. Sí, y alcanzarás tu máximo bienestar físico y mental. ¿Quieres saber más? Entra en ClínicaDoctorNavarro.com o llámanos al teléfono 96 542 0448. Clínica Doctor Navarro es la medicina del futuro. ¿Por qué las puertas de mi coche sienten atracción por las columnas? ¿Por qué nunca encuentro el botón del volumen? ¿Por qué tenemos que viajar separados si vamos juntos? Si alguna vez te has hecho estas preguntas y otras más a bordo de un coche, llega el momento de encontrar todas las respuestas. Nuevo Citroën C4 Cactus, el coche que responde a las preguntas de hoy. ¡Ven a verlo! Talleres Auto Elche, tu único concesionario Citroën en Elche Comarca, en carretera Elche-Alicante. Conoce la barra de Restaurante Praga. Aperitivos, carnes, pescados y mariscos. En Alfonso 1220 Elche. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios OLED. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro Oulet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benassau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Bueno, pues aquí estamos con el Club de la Vida Buena. Este es el club que cada viernes por la tarde te invita a conocer qué poder hacer el fin de semana desde ya, desde ya hasta el domingo. Anda que no, hay horas para disfrutar de ese club que elabora para ti eh, Luis Cobes. Luis, hoy a través de video telefónico. Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, tenemos como siempre de la A la Z un montón de cosas. Eh, las pueden seguir en Facebook, todos los que lo deseen. Por cierto, eh, si nos quieres seguir a través de tele en estos momentos también estamos en tele No es lo habitual, pero hoy día la tarde está en la radio, está en la tele, está en el aire, en Internet, estamos en todas partes. Eh, Luis, decía que haces una selección para que, por ejemplo, a partir de ya, se pueda participar eh, en la lectura a obra Miguel C de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, en el Casino de Elche. ¿Esto qué es? A ver, cuéntanos. Sí, concretamente. Desde esta mañana ya se está celebrando el maratón de lectura de la obra de Miguel de Cervantes, El Quijote de la Mancha. Será hasta las 9 de la noche en el Casino de Elche, en la calle San Jorge, número 1. Muy bien. Eh, para los que quieran cine económico, al alcance del bolsillo, no esas barbaridades que nos cobran en los centros comerciales. Eh, Periculón en el Odeón. ¿Qué película tenemos? La película de Daniel Mozón, El Niño, un éxito español del 2014 que opta a los premios Goya... ...en la que Luis Tosar es el principal protagonista... ...conjunto con Jesús Castro. Y después del cine ya sabemos que... ...o nos hinchamos a palomitas o nos entra el hambre... ...así que hay que irse a Torrevieja... ...porque tenemos una inauguración a las 7. Sí, el restaurante El Tiburón... ...en la avenida Doctor Mariano Ruiz Cánovas... ...número 30, a partir de las 7 de la tarde... Este vale que decir que está en la playa de los locos En la playa de los locos el tiburón No te imaginas las ganas que me ha dado Cuando has dicho restaurante tiburón De cantarte eso de no pares, sigue, sigue Sabes, ¿no? La del tiburón ¿eh? Sí, sí. <risa> Venga, ya a las 11 de la noche Después de tener ya eh, el estómago eh, Satisfecho En Torrevieja con la inauguración del tiburón Restaurante en la playa de los locos Nos vamos a un concierto, ¿dónde? En el centro comercial Granada Kant En el bar American Rock a las once y media. La banda Palm Street hará un remember de grupos de años 80. Pues ya sabéis que todas estas cosas son las que nos trae Luis Cobes. Vámonos al sábado, pero antes... bailar sonreír, celebrar pero sobre todo podemos seguir pendientes de lo que nos cuenta luis cobes con el club de la vida buena aquí en vive la tarde a las cinco y treinta tres minutos. Venga, el sábado tenemos a las nueve y media y empieza la actividad. ¿Qué tenemos eh, mañana a las nueve y media? una visita guiada al Parque Natural de las sanías de Santa Pola, en la que el Museo de la Sal organiza una visita guiada. Será a las nueve y media hasta las doce de mediodía. Y el que prefiera otro tipo más eh, cultural de guía, pues tenemos otra a las diez y media, pero con otro carácter, ¿no? En la Vega Baja sí concretamente la Moradí. a partir de las diez y media la oficina de turismo hará una ruta guiada por el patrimonio cultural por el trazado de la Ramendi y los principales edificios. Bueno pues esto es lo que nos está comentando en el Club de la Vida Buena, quien vive la tarde Luis Cobes, en vivo y en directo en Tele Radio Marca, para que sepas qué hacer el fin de semana, para que aproveches bien tu tiempo, la fiesta de San Antoni y del Porquet, venga, que me sorprendes todas las semanas, ¿qué es esto? Pues sí, concretamente en Reyeu, una localidad cercana a a unos 15 kilómetros, todos los sábados de San Antón por el mes de enero, organizan una fiesta temática en torno al cerdo, en la que a las 2 de la tarde habrá degustación de olleta típica, que es un plato típico de la comarca, y a partir de la tarde es cuando ya hay hogueras que hacen brasas con mm -hmm. la carne del cerdo, wow. y habrá bebida y habrá la banda musical de Reyeu que habrá hará Administración del evento. Un sábado que viene completito, por cierto, ya no estamos en la tele, ¿eh? es que estábamos ahí eh, durante unos minutos por unas cuestiones técnicas, así que nos sigues a través del 101.4 de la frecuencia modulada o a través de teleelts.es y aplicaciones móviles. Esta es la programación local que nos recuerda que tenemos un mercado medieval este fin de semana. ¿Dónde es? Sí, en, concretamente en la local de Murcia del Ricote habrá mercado medieval. Durante hoy, mañana sábado. Y no te he entendido, a ver, repítalo, ¿dónde? Valle del Ricote. ¿Eso es dónde está? En Murcia. Ah, en Murcia hay un mercado medieval, es en Valle del Ricote. Vale, Una vale. Vale, un pueblo. Ok, muy bien. Y a las 10 de la noche, mañana, un grupo rociero que, que va a estar aquí, muy cerquita de la emisora, en el centro de Elche, en la taberna del Volapié. Sí, concretamente, a las 10 de la noche, actuación del grupo rociero, creencia. Bueno, esto será el sábado. Vámonos a por el domingo, pero antes te recuerdo que estamos con el Club de la Vida Buena. Primera mano, todo lo que nos eh, prepara Luis Cobes durante toda la semana para que el fin de semana no nos falte de nada a la hora de disfrutar de nuestro tiempo, de nuestro ocio, que bien merecido no lo tenemos. Esto sí que está merecido, no lo del corte inglés. A ver, eh, ¿qué tenemos el domingo en cuanto a. Seguimos con el cochino. Sí, concretamente en La Mata ¿Pero es el mismo cochino que antes o no? Otro, otro <risa> ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de fiesta del cochino? A ver, de La Mata Es el decimoquinto día internacional del cerdo La Peña, el cerdo y el Ayuntamiento de Torrevieja organizan en la plaza Encarnación Puchol Habrá miles de kilos de carne, cerveza gratis, vino de La Mata y atracciones feriales a un euro Esto hay al ladito, en Torrevieja también, ¿no? Correcto, al lado de la playa Y ahí hay comida y bebida gratis Comida y bebida desde las 12 del mediodía hasta fin de existencia. Eso hay que repetirlo. Recuerda dónde y por qué. Recuérdalo, recuérdalo, porque yo sé que la gente, cuando hay comida y bebida gratis, se anima un montón por la fiesta. A ver. Plaza Encarnación Puchol, en La Mata, en la localidad torrevejense. Qué bueno, el domingo. Ahora, a partir de las 12, miles de kilos de carne, vino y cerveza. Y oh, pan. Oh, nah. Pues hay que abrigarse porque va a hacer frío y después a disfrutar con los amigos de un día festivo juntito al mar. Venga, eh, que tenemos, eh, por cierto, si quieres participar, bueno, si quieres participar ya tienes que estar apuntado y entrenado. Ahora, si quieres ver la vigésimo sexta edición de la media maratón de Santa Pola, recuerda que es este domingo a las diez y media. Correcto, en la avenida Pedro Ojeda de Santa Pola frente al mar será la salida a las diez y media. Hay inscritos ya 9.350 corredores. Y habrá actuación de varios grupos durante todo el recorrido. Ajá. Y para finalizar, venga, háblanos de esa romería tan tradicional y licitana que es la de San Antón. Pues sí, concretamente el sábado será la procesión y el domingo la romería y la bendición de animales con el mercadillo de productos en torno a la ermita, como todos los años, y la feria. Esto en San Antón. Bueno, Luis, pues como siempre, el Club de la Vida Buena, que nos da buenas ideas para disfrutar de un fin de semana intenso, que espero que sea maravilloso para todos los que necesitamos eh, recargar energía, los que necesitamos seguir viviendo con optimismo y con alegría. ¿Tú qué es lo que vas a hacer? Porque mira que... ¿Cómo decides? ¿Lo echas a suerte? ¿Cómo decides dónde vas? Pues durante toda la semana voy diciendo <risa> si quiero música, sí. si me apetece ir de tapas o si me apetece ir al cine. Voy eligiendo lo que más gusto me da hacer en el fin de semana. Nada, nada. Pues ahí tenemos a Luis Cobes que la próxima semana seguro volverá con otras actividades. Estas son las que nos ha dejado hoy aquí en Vive la Tarde. Gracias, Luis. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Vive la tarde con alegría, ilusión y ya sabes, ahora a pensar qué es lo que te interesa hacer el fin de semana. Anda que actividades no faltan. Sé que hay días, que ves, que hay días que no. Que ya no soy Pido perdon sé que vías Skell y Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep todas las marcas, reunidas en Sor José Falcorda 37, Elche y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante kilómetro 27. Eskey Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Yersana Herboristería presenta en exclusiva Nutriox Program Para todas las personas que quieran frenar el paso del tiempo y mejorar su bienestar. Previene el envejecimiento. Mejora el estado de la piel. Evita problemas cardiovasculares. Depura tu cuerpo. Modela tu figura. Evita la ansiedad y el insomnio. Nutriox Program, en exclusiva en Yersana, tu tienda natural para sentirte siempre joven. En Reina Victoria 18, Elche, teléfono 966-288-307 y en Yersana.com. Elche Joyería Relojería Sanchiz Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes También relojes de alta gama Rolex Omega -Web. Sanchiz Joyeros La calidad y profesionalidad nos distingue Joyería Relojería Sanchiz Avenida de Novelda 62 Elche Las canciones de tu vida. I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 con Fernando Bazar. Aquí estoy yo, aquí estoy yo para recordarte cada tarde que sí que hay motivos para estar felices, alegres por las buenas cosas que pasan. España mantiene por vigésimo tercer año, 23 añitos consecutivos, siendo líderes mundiales en trasplantes. España mantuvo en 2014, ya van 23 años seguidos, el liderazgo mundial en materia de trasplantes y para ello volvió a batir un máximo histórico en la cifra de intervenciones. 4.360 posibilitadas por la solidaridad de 1.862 personas, donantes de órganos. De hecho, la tasa de donantes por millón de población en nuestro país se establece en 36, muy superior a la edad de 19 establecida en el conjunto de la Unión Europea. Como explica Alfonso, Alfonso titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Estamos en máximos históricos, por lo que de nuevo podemos asegurar que España sigue a la cabeza del mundo en donación y trasplante gracias a la colaboración ciudadana, al compromiso de los profesionales sanitarios y al Sistema Nacional de Salud. En 2014 año eh, se alcanzaron máximos históricos en trasplante renal, con un total... De 2.678 trasplantes y cardíaco 265, unas cifras que si bien son ligeramente inferiores, se mantuvieron muy similares en el caso de los trasplantes hepáticos 1.068, pulmonar 262 y de páncreas 81. Para que te das una idea, por su parte, la cifra de donantes de médula ósea... ...tan importante como cualquier trasplante, pero que últimamente se ha requerido para la población, durante el pasado año se estableció en 33.506, cifra que supera en un 34%, en un 34 el objetivo marcado por el Plan Nacional de Médula Ósea para el 2014... 25.000 nuevos donantes. O sea que fíjate si tenemos noticias para estar contentos, para estar satisfechos. Estas son las noticias que te traemos hasta el programa positivo de la radiodifusión, yo te diría que española. ¡Vive la tarde! Yo te espero cada noche Y te sueño todo el día pensarte mi adorata pero eso ya es cosa mía. imagino nuestra vida te imagino siempre aquí y no aguanto que me diga que esto puede tener fin que esto puede tener fin yo te espero cada noche Estamos. Qué, qué, qué cerquita del fin de semana. Como nos gusta estar presentes en un momento tan importante como este, ¿eh? ¡Abres la puerta! ¡Todo lo bueno que te va a llegar! ¡Qué belleza! ¡No hay pereza! ¡Todo empieza! You're persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ya han llegado las rebajas a la tienda del Elche Club de Fútbol. Disfruta de hasta un 30% de descuento en varios productos frangiverdes. También disponible en la tienda online. Y todo ello hasta el 7 de marzo. Luce tus colores. Equípate de frangiverde. Ascensores Elki. Subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Serki. Una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Serki, En Elche y ahora también en Petrer. Conocenos en Serki.es. Siempre a punto. Su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tiene, sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene. A engañar al reflejar tu cuerpo haces la prisa devorando el tiempo dentro de mis ojos lo que siento dentro de mis ojos lo que siento dentro de mis ojos lo que yo siento sí pero no porque yo sé que su amor no me... No, pero sí. Puede ser mejor que lo que ya tienes. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene. No, pero sí. Puede ser mejor que lo que ya tienes. Como un abismo me perdí en esa situación, se apoderó de mí.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 Las canciones de tu vida. Pero Las canciones de tu vida. Las canciones de tu vida y el tiempo. Que es lo que nos trae Vicente Bordonado. Vicente nos lo comentaba. Cuidado, que el fin de semana viene frío. Y hoy ya se va anotando. Buenas tardes, Vicente. Muy buenas tardes. ¿Cómo se va anotando ya el frasquete, eh? Pues efectivamente, los cambios que veníamos anunciando durante la última semana se han hecho efectivos y de hecho hoy nos ha cruzado un sistema frontal que a primeras horas nos dejaba abundante neumosidad, incluso cuatro gotas mal contadas en alguna pedanía licitana pegada al mar y a lo largo ya de la tarde nos ha cruzado el sistema frontal y tras él ya está llegando una masa de aire polar. Lo que sí que hemos notado esta tarde y estamos notando ahora mismo es sensación térmica de frío debido a estas rachas de viento que están alcanzando velocidades máximas de hasta 50 kilómetros por hora. Bueno, pues ya sabéis, la comunicación es regulín, así que lo que nos interesa que nos cuente hoy Vicente es eso, que efectivamente el frío llega, que lo de hoy es un adelanto a lo que nos llega el sábado y el domingo, ¿verdad?, Efectivamente, para mañana, sábado y domingo estará con nosotros la masa de aire polar, que a 1.500 metros de altitud registrada, temperaturas del orden de los 0 grados. Mañana tendremos una jornada con cielos despejados. A primeras horas, viento puntualmente fuerte de componente noroeste, con sensación térmica de frío. Y mañana las temperaturas... Eh, seguramente rondarán valores en torno a los 14 grados, bajada de evidente de las temperaturas. De cara al domingo, lumosidad en aumento, sensación térmica de frío, temperaturas máximas que van a rondar los 12 grados y ya por la tarde lumosidad más compacta con posibles precipitaciones de carácter débil a últimas horas. Muy bien, pues ya sabéis que mañana, bueno ya hoy, esta tarde noche hay que averiguarse porque va a hacer rasca. Y el aire que corre está helado porque está media España eh, nevada, ¿verdad Vicente? Sí, efectivamente, algunos puntos, sobre todo en el norte peninsular, ya está empezando a nevar, pero en general, bueno, todo lo que tenemos ahí presente es la masa de aire polar, la masa de aire que estamos notando ya este descenso de las temperaturas y que a lo largo de esta noche las temperaturas irán cayendo. Bueno, pues la temperatura que cae a lo largo de la noche y mañana que lo vamos a notar, pero bien notado. ¡Gracias, Vicente! ¡A ti, hasta luego! Las cosas del tiempo aquí en Vive la Tarde con eh, Vicente Bordonado. Una tarde que sigue, que sigue acompañándote, que sigue dándote consejos, noticias, entrevistas. Hoy, por ejemplo, un consejo en forma de libro, porque recuerda que José María Soler los viernes nos habla, sobre todo cuando viene el frío, para que tengamos que hacer tapaditos con una manta o frente a la chimenea, el que la tenga qué hacer el fin de semana con un libro interesante que nos traerá dentro de unos minutos hasta vive la tarde.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 actualidad, noticias, cercanía, inmediatez, aún más cerca de ti. Vive Elche desde cualquier lugar en Teleelch, TeleElch.es, Teleelch Radio Marca en el 101.4 y en nuestra aplicación móvil. Rebajas en Extep. Más de 500 modelos diferentes en moda Sport al 40, 50 y 60% de descuento. Extep, las mejores rebajas de la historia. Depende, de que depende, de según como se mire todo depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende. Vive la tarde. la tarde, en vísperas de un fin de semana frío, qué bueno tener un buen libro a mano, una buena manta también, una chimenea, una estufa, <ríe> algo que nos caliente y que de paso nos eh, ayude a que nuestro cerebro adquiera. conocimientos, ilusión, fantasía, amor, ¿por qué no? Amor. José María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Ya sabéis, José María Soler, gran aficionado a la lectura y aquí colabora. En Vive la Tarde, pues dando ideas de libros que han pasado por sus manos y nos aconseja, nos aconseja pues porque los ha visto interesantes, los ha eh, apreciado así y por eso hoy nos trae ni más ni menos que Antonio Gala. Efectivamente, hoy vamos a hablar de una de las obras de Antonio Gala, una obra que para mí, bueno, pues tiene, ahora lo comentaremos, unas, eh, unas características muy especial y un ...y un sentido muy especial. Sí, porque Antonio Gala además tiene una forma muy diferente... ...a, a lo habitual, ¿no?, de plasmar su obra. Sí, él ha, él ha tratado y todos los géneros literarios... ...poesía, teatro, ensayo... Eh, guiones de televisión incluso, uh -huh. ¿eh? y bueno, pues realmente en todas ha tenido una gran aceptación de público, ha calado mucho en la gente, y creo que ha calado mucho en la gente por, por lo mismo que ha calado en mí, es decir, para mí lo más importante de, de Antonio Gala es su sensibilidad, es decir, es una persona a la que me encanta no solo leer, sino ver y escuchar, cuando tengo oportunidad en entrevistas radiofónicas o televisadas es una persona que hace reflexiones que te lleva a hacer un alto y recapacitar sobre tantos aspectos de la vida y experiencias personales que te puedan haber pasado que te las hace ver y valorar pues muchas veces bajo un prisma distinto al que, al que tú ah, le has dado o eres capaz de en ese momento eh, darle, ¿no? Entonces te abre un campo de expectativas, un campo de sensibilidades, eh, un campo de visión que es muy interesante. Bueno, Antonio Gala, que está ya en torno a los 84 años de edad. Sí, bueno, en su, en su, hay un poco de controversia en cuanto a su fecha de nacimiento. Unos dicen que nació en el 36, otros biógrafos dicen que en el 30, otros incluso en el 27. En, fin, eh, en definitiva, nació en un pueblecito, brazatortas, muy... Pequeño en Ciudad Real, uh -huh. eh, quizás en una época, pues que el tema de registros eh, eh, civiles y tal, pues no estaba demasiado eh, puesto al día, y más en un pueblecito pequeño y tal. Y, y, y bien, suponiendo que fueran los 1930, pues tendría ahora 84 años. ¿Y bien? estudió Derecho? Sí, estudió distintas carreras. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, Filosofía letras ciencias políticas y económicas, en fin, y en todos ellos obtuvo licenciaturas. No, desde luego, por falta de formación, eh, no lo es. Y, a, y si a todo ello añadimos esa sensibilidad que comentaba, pues es todo una persona a tener muy en cuenta. Claro, es que Antonio Gala ha cultivado todos los géneros literarios posibles, ¿no? Sí, todos, todos. Él ha, eh, como hemos comentado, él ha hecho guiones de televisión, eh, eh, obras... Eh, novela, teatro, eh, incluso ópera, eh, en fin, poesía. Eh, la, la novela, por, eh, a diferencia de otros de otros eh, formas literarias, fue de lo último que hizo. ¿eh? Y, y bueno, y, no obstante ha tenido grandes grandes éxitos. Quizás lo más eh, conocido de él fue manuscrito carmesí que fue un premio planeta eh, La pasión turca eh, más recientemente conocida fue llevada al cine por, por Vicente Aranda ¿eh? Eh, ha escrito columnas en, el, en distintos periódicos, El País El Mundo, etc. Hay eh, una cosa curiosa en su biografía, es que, mm. que bueno, se metió de monje en, en, se metió de monje en los cartujos ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, y, y fue Fue expulsado de la orden. él mismo lo cuenta en su biografía por su, eh, por su rígida disciplina monástica. ¿eh? Y en fin, eh, probó, no estaba hecho para él y fue expulsado. ¿no? <risa> un hombre que empezó tarde en esto de, de, de escribir y, bueno, y sin embargo tiene un éxito arrollador con sus novelas. Sí, él, él de ya a los nueve años se trasladó a Córdoba y él se considera, él se considera cordobés. Su forma de sentir él es cordobés, ¿no? andaluz. ¿eh? Y bueno, y se impregna de toda, la, de toda la historia y de toda, de todo el saber de esa mezcla que tiene Andalucía, de, de saber eh, árabe, de toda la cultura árabe, de toda la cultura española, etc. ¿no? Es un hombre eh, muy formado. Y bueno, pero ya te digo, para mí lo más importante es la sensibilidad, lo que me despierta este, este, este hombre. Bueno, pues hoy fíjate que nos vamos a, a enterar, a con, vamos a conocer con José María eh, sobre un libro de Antonio Gala. Y este libro eh, es Cuaderno de Amor. Sí, Cuaderno de Amor es un libro... bueno es de, a, en, ¿No es a, novela? No es novela, no. A diferencia es un poco especial si nosotros eh, no es una novela, como hemos comentado aquí en otras ocasiones. Eh, no es un thriller, no es una novela policíaca, no es una novela romántica, no es una novela histórica... Eh, es una novela, que es una novela más que novela, es un libro eh, que más que nada mm, recoge algo que está presente en toda la obra de, de Antonio Gala, en toda la obra literaria de él y es una emoción y un sentimiento importantísimo para él, el amor. Eh. Eh, parecía pues, una, en su dilatada obra, parecía pues una, una idea oportuna, ...formar un libro que escogiese, seleccionase, agrupase y ordenase... ...las innumerables veces en que Gala ha tratado este tema. Y eso es lo que ha hecho Isabel Martín de Moreno... ...en, en, en el libro que traemos hoy a, a comentario, en Cuaderno de Amor. Ha estructurado eh, todas sus ideas, todas sus reflexiones... ...sobre este tema en la obra literaria de Gala... ...y lo ha dispuesto de una manera distinta a su presentación primitiva. Le ha dado una ordenación alfabética por subtemas. Uh -huh. Los conceptos eh, correspondientes se abren con el campo semántico del amor, es decir, hay, los capítulos van por, por, por temas. El, el primer tema de, del libro es amado, amante. Otro tema es amar, otro capítulo podemos decir, es el amor y sus variedades. Eh, y se cierra finalmente con un tema que es solteros. ¿Eh? En medio se suceden, en orden alfabético, otras nociones como cuerpo, desamor, erotismo, homosexualidad o placer. ¿eh? El mismo Antonio Gala llama muy sencillamente a esta recopilación de reflexiones y, y, y pensamientos suyos sobre el amor como breviario íntimo. ¿eh? Creo que es eh, importante eh, cómo denomina él mismo como dando el visto bueno a, a esa selección que se ha hecho, ¿no? Uh -huh. mm, eh, Al no tratarse de una novela no es algo que podamos describir con, con un guión, con una temática, eh, sino que, que un desarrollo, no, no. Aquí, como, como, ha hecho, como hemos comentado, mm, se recogen distintos pensamientos y reflexiones de Antonio Gala en toda su obra. Quizás eh, si leemos... Brevemente, algún, algunas de estas reflexiones nos puede hacer una idea de lo que el libro puede transmitir, de lo que a mí, por ejemplo, me ha transmitido y el comentario que he hecho de las reflexiones y ese eh, hacernos detenernos en su lectura y hacernos reflexionar sobre, sobre acontecimientos de nuestra propia vida, sobre experiencias de nuestra propia vida y nos da una visión quizás distinta que en su momento no hemos sabido captar y que nos sirven quizás para un futuro. Uh -huh. ¿Sí? Pues eh, rebosa el amor en este trabajo que nos sí. trae hoy Antonio, que es, eh, que es hoy Antonio Antonio Gala y que nos trae José María, que es Cuaderno de Amor. Si quieres, puedes leernos una una sí, por ejemplo, ¿Eh? hemos dicho que, que el primer sí. tema con el que abre este libro es eh, la dualidad eh, de amante Amado y amante. ¿eh? En él, Antonio Gala reflexiona y dice: ¿Qué es el amante? ¿Qué es el amado? Su diferencia no es de cantidad, sino de calidad. Nos dice: en toda relación amorosa hay, en último término, un devoto y un dios, un esclavo y un amo. Hay quien rompe hablar y quien responde. El amante. ...hasta cuando está solo... ...está lleno de amor... ...igual que quien odia a solas... ...en la naturaleza del hombre... ...se halla el amor... ...como en la rosa se halla el aroma... ...lo huela alguien o no... ...las personas... ...aquí comento un poco... ...esa, esa posible combinación... ...que él nos dice que siempre hay... ...en una relación amorosa de un amante... ...y un amado... ...puede haber dos amantes... ...puede haber dos amados... Y en este caso, eh, eh, en la pareja de, eh, nos dice, en la, persona, en la, la pareja de dos personas que sean amantes no tiene un futuro. Es decir, cuando se combinan esas dos personas que los dos son amantes, él nos dice que no tiene futuro. Y la pareja de dos personas que sean amadas, dice, bueno, será una costumbre podrá durar mucho hasta que llegue un amante y con su capote se lleve a uno de los dos, ¿eh? Eh, como vemos un poco eh, reflexiones que él hace y que si recapacitamos un poco de quién yo creo que en toda relación mm, lo que, eh, lo que estas, es, en, el inicio de este libro en este capítulo nos dice pues si reflexionamos vemos que en nuestra propia relación o en relaciones que vemos uh -huh. de amigos, de familiares y tal creo que los miramos y decimos bueno en esta pareja el amante es ella o es él uh -huh. el amado es ella o es él es inevitable él, de que, es que inevitable. intentemos juzgar y nosotros eso, ¿no? mismos si reflexionamos igual nos en último término por supuesto ¿eh? no estamos hablando del en último término decimos bueno pues yo yo me calificaría como amante o yo me calificaría como amado ¿eh? y entonces resulta interesante pues conocer eh, conocer estas opiniones no uh -huh. eh, Habla también, pues eso, del, del amor, por supuesto, eh, de, de esas relaciones entre las parejas, ¿eh? Eh, ese temor que puede haber en, en las parejas al fracaso. Y con respecto a esto nos dice, el camino más directo al fracaso es el miedo al fracaso, al mismo fracaso. ¿eh? Eh, el amor está por encima de todas las contradicciones, por encima de todas las maneras convencionales de manifestarse. Cualquier forma de amor ha de ser respetada, porque cualquiera es normal, sea frecuente o infrecuente. Es decir, aquí eh, la, lo que a veces se juzga mal, no se juzga mal porque sea mal, es porque no es frecuente. ¿eh? Eh, que ningún enamorado se sienta perverso o culpable. Todo amor es compartido siempre que se respete la libertad ajena. ¿eh? Por la noche, nos dice, por la noche también hay un sol, aunque no lo veamos. Así sucede, creo, en el amor. Es decir... Como vemos, son eh, citas, son reflexiones que una vez que se leen, pues a su vez nos hacen reflexionar a nosotros. Pues eso es lo bonito, ¿no? Y sobre todo en algo tan importante como el amor, que últimamente tan mal va con las parejas... Y, y, y dato pues esas separaciones que hay constantemente en España, dos de cada tres matrimonios, las parejas que no, no duran casi nada hoy en día, no estaría de mal no estaría mal el leer un libro como este, Cuaderno de Amor, para darnos cuenta que por el amor hay que hacer y que también hay una serie de, eh, digamos... Eh, signos en esto del amor y que cada uno cumple un papel dentro de la pareja entonces esto nos puede dar idea, nos nos puede puede dar idea, dar idea. idea. metafóricamente muchas veces sí, incluso así sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Ah, bueno. sí es pues eh, no sé si tienes algo más que aportar respecto a este libro que hoy nos traes hasta vive la tarde un libro con eh, Antonio Gala, recuerda Cuaderno de amor, ese libro que nos suele aconsejar eh, eh, José María Soler en este espacio cada viernes bueno, que hay lugar solamente quizás eh, en una de las unas partes del libro donde habla del cuerpo eh, eh, Antonio Gala ya ha, con su edad hemos dicho sobre los 80 años mm. eh, pues en un momento de reflexión eh, Escribe una poesía que a mí me parece preciosa, bueno, él, él, él es él, homosexual, ¿eh? y, la, y escribe una poesía sobre el amor, pero yo creo que es una poesía que independientemente de su sentido, que tiene ese sentido evidentemente de lo que él siente, eh, hay que trascenderlo y hay que ponerlo al amor. ¿eh? Dice, nos dice como predice, el recuerdo, habla ya del recuerdo, tiene, ochenta y tantos Guarda sin saberlo la huella de los deseos cumplidos y también quizás de los que no se cumplieron y de los que ya jamás podrán cumplirse. Y referente a esto, eh, escribe una poesía que aparece en el libro que dice lo siguiente. Hoy evoco los gentiles cuerpos que amé, las hermosas formas que poseí, los delicados miembros, las largas piernas, los musculados brazos, los tersos torsos que me emocionaron. Ellos me dieron vida, intensidad de goce o sufrimiento. Me dieron cuanto le puede dar un ser a otro, el amor entero como una flor viviente. De nada me arrepiento, yo también me entregaba. Hoy evoco cuanto tuve y no tengo, en el sosiego que hoy tengo y que no tuve. Agradezco la generosidad de aquellos otros cuerpos con el mío, y el ardor, y la dicha, y la esperanza... Ellos me hicieron como soy. Fueron caminos para llegar a mí. Ojalá mi cuerpo le sirviera también para encontrarse. Me parece que es una reflexión preciosa sobre un tiempo pasado, sobre lo que se ha vivido. En fin, y creo que basta de añadir palabras, ¿no? O sea, ante esto es... Eh, uno se tiene que sacar el sombrero. Gracias, José María, por venir con un libro a brazo, Siempre tan interesantes estos libros. Cuaderno de Amor, de Antonio Gala, José María Soler, en Vive la Tarde. Gracias a ti, a vosotros. Vive la Tarde. Vive la Vida. Qué puedo hacer para que tú sepas que yo aún te sigo amando. Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te olvidaré. No. Ahora, con eh, después de la música de tu vida, Salva Campello que nos trae las noticias que nos hacen saber cómo están las cosas por casa. Salva, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, vengo corriendo. ¿Por lo del de reto o qué? También, también, también. Vengo corriendo. Porque no del... ya como Forre Can, corriendo a todas partes. A todas partes. Venimos ahora desde el ayuntamiento porque allí se ha firmado hace tan solo unas horas. El convenio de las obras de San Antón a partir de la próxima semana, el lunes o martes, comenzarán ya las obras del primer bloque de viviendas. Se ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas formada por Eurolosa y Edificaciones Alcudia, uh -huh. una obra por más de 3 millones de euros para construir 74 viviendas del primer bloque de San Antón. Lo iremos contando en Telel y sí, sobre todo en Telenite esta noche a partir de las 9 y media. <risa> Hay noticia calentita que nos trajo corriendo Salva Campillo. Esta semana hemos estado hablando que posiblemente pueda subir el precio del recibo del agua. ¿Por qué? Pues porque la Mancomunidad de Canales de Riego de Alta y Villa va a subir, o al menos así lo ha aprobado su consejo, el, el agua. Es decir, lo que le cuesta a cada municipio traer el agua hasta su ciudad. Es una subida generalizada, como decimos, de toda la Mancomunidad de Alta y Villa. Falta que ese apruebo de subir casi un 7%, lo apruebe el Ministerio el de aproben desde Madrid, desde el Ministerio, y una vez ya aprobado, pues se subirá ese 7%, con lo cual se va a subir en general eh, lo que cuesta el agua. Pero el Ayuntamiento de Elche ha dicho que va a asumir esa subida, con lo cual no lo van a notar los bolsillos de los ilicitanos, dice la alcaldesa, que tanto el Ayuntamiento como IQuest dels van a asumir esa posible subida del agua del 7%, con lo cual no lo notará la gente en sus recibos particulares. Mejor. Hablamos ahora de la reforestación de los huertos del Contador, del y de Don Felipe y también la poda de palmeras de varias zonas de Elche. A propósito de ese parque multiaventura que se va a construir... Se está también acondicionando, o nos hemos fijado, que se están acondicionando otros barrios de la ciudad. El de Vicente, el de Don Claudio, uh -huh. la Torreta, el Lord del Monjo y el de Contador, que llevaba más de cuatro años y medio sin regarse por la obstrucción en la sequía de Marchena. Lo contamos con unas imágenes muy bonitas a partir de las nueve y media en Telenit. <risa> Un poquito de política. Venga, vamos Venga. con Podemos porque ha confirmado que va a concurrir a las elecciones municipales con el proyecto de Guanyemez siempre y cuando sea una agrupación de electores y no una coalición de partidos. Eso en cuanto a Podemos, el PSOE vuelve a cuestionar las ayudas sociales del gobierno y proponen un plan de rescate y el partido de Elche pide que se vuelva a habilitar el hogar del pensionista tras su reforma. Y antes de pasar a la página de Cultura, un suceso. Han sido detenidos tres jóvenes por disparar al aire con un revólver. Ocurrió el pasado día 11 en la carretera entre el Chicre Villente y también en la gasolinera de eh, la estación de autobuses. Ocurrió, uh -huh. como decimos, el día 11 y la policía ya ha detenido a los autores. Tres jóvenes entre 18 y 20 años que cogieron este revólver y dispararon al aire con el peligro que ello conlleva. Claro. Pues eh, son noticias que nos trae Salva Campello, hasta vive la tarde, adelanto de lo que veremos en Tele Y ya por último un apunte cultural para esta misma noche, el Berí del Teatre, se pone en escena esta noche en el nuevo escenario de las Clarisas, como sabes hace una semana justo se inauguró el nuevo convento de la Merced reconvertido en espacio cultural llamado Les clarices y hoy estrena ese escenario con esta obra que se puso en escena hace más de 30 años con el estreno de la carátula hoy para conmemorar el 50 aniversario de la carátula se pone otra vez en escena por primera vez en las clarisas del teatro Durante todo el fin de semana se podrá ver esta obra, también mañana sábado y el domingo, por un precio de 10 euros. Pues bien bonito que me han dicho que se ha quedado. El Centro Cultural Las Clarices habrá que ir a verlo. Lo que vais a ver esta noche, lo que vais a ver esta noche es el informativo Telenit a las 9 y media con Salva Campello, donde va a ampliar todas estas noticias y mucho más. Os espero. Adiós. Hasta luego, Salva. Gracias por estar con nosotros en Vive la Tarde en Tele-Elch. Radio Marca. Vive la tarde. Vive la vida. Este domingo, a partir de las ocho y media de la tarde, en Telehertz Radio Marca... Marcador. Vive el partido Elche Levante con Paco Gómez. El hoy José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera. Clínica Oftalmológica Dr. Soler. Maite Artículos para el Calzado. Extep, Moda Sport. Anatómicos de Kel. Romautos Concesionario Mazda. Restaurante Espacio Lizarrán Santa María. Talleres del Amo. de Vodafone. Ferretería Antonio García. Restaurante Capricho Ilicitano. Y Autosuspensión Eduardo. Premium Sport Café. Tetería IADarbe, y y networks Internet y telefonía, Talleres JJ Linero y Material Scano. Recuerda, este domingo, desde las ocho y media de la tarde, marcado. Un, ¿Un millón, millón de, de euros? euros, un, ¿Un millón, millón de, de euros. euros? Sí, has oído bien. Y Dental Fundación Hospitalaria, siguiendo su filosofía de compromiso social, destina un millón de euros en subvenciones dentales para que te puedas arreglar la boca en la provincia de Alicante. Si estabas pensando en ir al dentista, este es el momento. Solicita tu subvención ya en el 902 88 22 88 o entra en www.dentistasconcorazon.com. ¿Sabes dónde llevar a tu pareja este fin de semana a comer o a cenar? Restaurante Rincón de Galicia. Pero no solo a tu pareja, yo voy a llevar a mi familia que se come de escándalo. Rincón de Galicia te trae cada fin de semana la mejor gastronomía gallega. Vieiras, empanada gallega, carnes a la brasa, pescados, mariscos frescos. Tapear en barra es un placer y todos los días sabrosos menús. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96 -0430. A 0430 con no 999 euros litro. Esto sí que es un precio. En estación de servicio Altavix Camino Castilla, el gasóleo máxima aditivado, el mejor, a 0,999 euros litro. Estación de servicio Altavix Camino Castilla, siempre el mejor precio. Y ahora, como no puede ser de otro modo, también. Recuerda, acero con 999 euros litro. Podemos faltar a la cita del inglés en eh, Vive la Tarde, en Tele Radio Marca, con Joaquín Gerardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. A ti ¿Cómo? y a todos tus oyentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú y Centandrius? Estamos muy felices y muy contentos de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Apagando velas toda la semana, ¿no? Sí. Esto es un aniversario y lo demás son historias. La verdad que sí, que lo estamos disfrutando a tope y... Bueno, y gracias a, a todos vosotros que hemos llegado hasta aquí y con muchísimas ganas de seguir. Con bonitas sorpresas como la que vamos a comentar al final del programa. Así que, aparte de hoy conocer el significado de un tema histórico, el, la, la historia valga la redundancia de la música eh, pop a nivel mundial, pues vais a también eh, poder eh, adquirir conocimientos de inglés, conocimientos gramaticales. La canción que viene hoy es eh, con... Eh, ¿Es nutrida, es fértil gramaticalmente hablando, Joaquín? Pues verás, Fernando, quizás es de, desde que hemos empezado la, esta eh, sección la canción más complicada en cuanto a um, entender las estructuras. No son estructuras muy al, al uso y muy pocas frases se pueden traducir de manera literal. Sería la can, una canción típica para... Aprender cositas sueltas, más que frases enteras, y quizás a lo mejor está sí un poquito más para hacerla más con un profesor o, o entre más de un compañero, porque tiene su, su complejidad en cuanto, ya te digo, en cuanto a, la, a cómo se han construido las frases, eh, por lo demás, pues eh, ya te digo, que siempre se puede sacar conclusiones. Hoy en More English, Doobie Brothers, hermanos. No, la primera la en la frente. Ahí estamos. Es una buena forma de comenzar. Sí. Pero ¿cómo no pueden ser hermanos si se llaman brothers de lo poco que yo sé de inglés? Pues ves tú, a no, no a son tú de no, no son de, de Doobie Friends, ni, ni, de, ni, ni, de, ni de Doobie Sons, son de Doobie Brothers. Claro, y no, no son hermanos. Pero hombre, sí, sí no. Con, con esos desengaños... Bueno, ponemos aparte, aparte. ¿Quiénes son estos? Con esos desengaños cualquiera se pone a estudiar inglés, ¿verdad? Sí. Pues mira, es un grupo eh, californiano... Eh, de mucha calidad, eh, que triunfó a finales de los años eh, 70, a principios de los 80. Eh, la canción que traemos hoy es del año 78 uh -huh. y es un grupo, Fernando, que demuestra que el lenguaje de la música es universal porque tiene influencias del rock, del pop, del soul, del jazz, del gospel, del country, todo con mucha elegancia, con unas armonías eh, vocales tremendas que ahora comprobaremos y, Y en fin, pues una, si se me permite, pues otra joyita que con toda la, la modestia que tratamos de, de desempolvar, de esa bodega donde tenemos ahí los grandes tesoros y los grandes caldos y musicales y traerlos a, para todos vosotros. ¿Hay alguna característica especial de la canción? Sí, esta canción, eh, What a Fool Believes, lo que un tonto cree... Um, La característica musical principal es el falsete, un falsete que los críticos um, tildan de escalofriante, en el mejor de los sentidos. Y eh, recordaréis que esa era la técnica que, por ejemplo, los billis utilizaron eh, a partir de Fiebre esa o y Noche, de la banda sonora. Eh, ese falsete, eh, esa manera tan peculiar que la vais a observar aquí, sobre todo en el estribillo. ¿Ah, sí? Eh, eh, lo, ¿Los billis lo sacan de los Duby. Eh, ¿Ese falsete? El, el... Mm, bueno o al revés? Creo, Creo, no, no sé si se han influenciado unos o en otros, en otros desde luego eh, Fiebre esa noche creo que debió de ser más o menos por ahí, por esa fecha, ¿no? Por el 78, sí. por ahí mm. 77. Mm. Eh, yo creo que más es una, una técnica que estaba ahí y que más de un cantante, recuerdo, por ejemplo, que se hablaba también que Camilo VI, por ejemplo, en para mí la, el soberbio Jesucristo Superstar que hizo también en aquellos años, también utilizaba el falsete en algunas de sus, eh, de sus interpretaciones, ¿no? Bien, pues lo que el tonto cree es el sí. título, eh, ya una vez que lo pasamos al castellano, de Debury Brothers, son eh, los responsables del título de este tema y del tema que hoy tratamos en Vive la Tarde con More English con Joaquín Gerardo. ¿Vamos a por él? Vamos a por él. dicho que aquí, traducciones literales po poquitas, así que eh, lo vamos a hacer lo más sencillito que podemos. Dice, él había pertenecido a su pasado, al pasado de ella. tenemos un poco ya la clave de que nos va a explicar de qué va esta canción y que la relaciona totalmente con el título. Dice, the sentimental fool don't see, trying hard to recreate what has yet to be created once in her life. Dice, el tonto sentimental, de sentimental fool, um, se esfuerza por recrear, es decir, por, por darle vida a algo que en realidad no, no existió. Se está refiriendo a que se ha encontrado con un antiguo amor y quiere volver otra vez a, a reavivar a ese fuego, a esa relación, pero se va a dar cuenta de que no puede, porque en realidad eso nunca, nunca existió, son fantasías de, de él. Ya nos hemos encontrado con un sentimental. Sí. sí dice, si más es smile, ella fuerza una sonrisa. For his nostalgic tale, por la historia nostálgica que él eh, le ha contado. Él eh, le dice, ay, ¿recuerdas cuando...? Eh, ...estuvimos juntos... etcétera, ...y ella fuerza una sonrisa... ...como que no está muy por la labor de... ...ni de recordar nada... ...ni de reavivar nada. Never, come Never coming here... ...what he wanted to say... ...dice no diciendo nunca lo que en realidad quería decir... ...literalmente dice... Mm. ...no acercándose a lo que quería decir... ...cuántas veces nos pasa esto ¿verdad Fernando? ...en, en relaciones amorosas... Y, ...o hablando con nuestros jefes en la empresa... ...o con amigos que dices, que no dices, que amagas, que tal, y al final no acabas de decir aquello que pretendes, ¿no? Pues aprovecho para meter la palabra asertividad. Qué buena que es la asertividad. ¿No sabes sí. lo que es? Vete a Wikipedia. ¿Me <risa> <risa> Aquí, otra vez, nos vuelve a recordar la, la trama del de, argumento de esta canción. Dice, only to realize it never really was. Solo para darse cuenta, después de todas estas idas y venidas, de que nunca existió, de que nunca pasó... Esa, que en realidad no hubo amor, hubo otra cosa, pero amor no. She had a place in his life. Estás es un poquito literal. ¿eh? Dice ella ocupó, tuvo un lugar en su vida. A place in his life. Y ahí empieza el falsete que comentabas antes. Sí, que se va a ir acrecentando a medida que va entrando todavía más en el estribillo. never made her think twice. El nunca le hizo pensar dos veces, otra traducción literal, twice, dos veces, no se suele decir two times, sino twice. As he rises to her apology, anybody else would surely know. Al tiempo que se disculpaba, dice, cualquier otro lo habría sabido, es decir, cualquier otro se habría dado cuenta de que ahí no hay mucho que rascar, que en realidad tampoco era una relación tan, tan amorosa o tan profunda. ¿no? Ya estamos una despedida, Fernando. He's watching her go. Él ve como ella se marcha. Combinación de un verbo de percepción como verbo watch con un infinitivo eh, sin to detrás. He's watching her go. And a Arthur believes he sees, pero lo que un tonto cree, lo que ve. Wise no wise man has the power to reason away. Ningún hombre inteligente dice wise, wise sabio o inteligente. No wise man has the power to reason away. Ningún hombre inteligente tiene la capacidad de convencerle de lo contrario. Es decir, si un, un tonto, en el sentido de alguien que no ve la realidad porque está demasiado enamorado, mmm, ve algo, cree en algo, pues eh, un hombre, por muy sabio que sea, no va a darle, dice, to reason away, a, a, a convencerle a través de, de razones, de motivos, porque en el otro no va a estar en esa onda, no le va a entender. Esto es lo que le da absolutamente sentido al título del tema. Eso es. el consuelo. Dice, what seems to be is always better than nothing. Dice, lo que parece ser, what seems to be, un verbo muy interesante, veo to seem seguido de infinitivo. Lo que parece ser es mejor, siempre es mejor que, que nada. Bueno. Bueno, se consuela con lo que puede. Eso es. <risa> ¿Al final? Sí, dice, and nothing at all keeps sending him somewhere back in her logo. Y nada en absoluto le sigue llevando algún momento de su pasado, del pasado de ella. Es decir, no hay motivos para que él crea que ahí se puede reanudar o reemprender esa relación que, que existió y que parece ser que cada uno de los dos vivieron de manera muy distinta. Pues un tema como, como todos los que traes hasta Vive la Tarde con More English, con St. Andrews, un tema con mucha carga gramatical son canciones con, con mucho que aprender y que tienen mucho significado y mucho interés. Seguro para los que estáis ahí al otro lado escuchándonos, que estáis con vuestras prácticas de inglés. Seguro que algo se os va a quedar y si no, buscáis la canción después. Yo la voy a repetir más tarde, al final del programa, pero la buscáis y la volvéis a escuchar. De eso se trata pero si sí. quieres realmente aprender inglés y si claro. no quieres marearla la perdiz, claro. Claro, de lo que se trata es de eso, que busquen la letra, que la escuchen con la letra, Ah, y que, por ejemplo, si se aprenden, solamente con que aprendieran el título, y cuando van en el coche, si se hacen una selección de estas canciones o de las que ellos les gusten, la van oyendo, cuando van en el coche o haciendo deporte o tal, y repiten What the Fool Believes, pues con eso, con que repitieran el titulito de cada canción de las que vamos trayendo, ya se estaría aportando eh, bastante a su inglés. Y más esta canción con esta melodía tan envolvente y, y con esas armonías vocales que hemos nombrado, en fin. ¿Y hasta qué? Pues que creo que estamos manteniendo el nivel, ¿no, Fernando? Mácula de Fools. Sí. Otro de mazo. otra de tontos. Sí, sí. La verdad que ayer preparando, digo, anda que... Estamos haberlo, metidos en la tontuna. Sí. <risa> sin haberlo pretendido, traído dos de Fools. Después vamos a a Radio Futura y el tonto Simón. Sí. Solo, solo faltaba que la, semana, que, que la semana siguiente, que no, no está previsto, lo haremos más adelante, que trajéramos The Full on the Hill de los Beatles, los locos de la colina, y ya Otro, sería... Todo se andará, ya verás. Sí. Sí, sí, antes o después. Y de Fools será el tema de la próxima semana. Sí. sí. Otro tema que tampoco va a ser muy fácil de traducir, pero quizás no tan complicado como este y, y seguro que entre los oyentes y nosotros algo sacamos. Bueno, pues esa será la próxima semana. Hoy hemos escuchado a Duby Brothers y, y hoy nos vamos a despedir con una muy buena noticia porque eh, con el ayuntamiento se va a hacer en la loya se va a realizar a finales de mes eh, pues algo muy parecido a lo que tenéis aquí en, en vive la tarde en tele radio marca cuéntanos tú qué es sí. lo que se va a hacer pues pues mira como ya nos vamos pareciendo guardando las distancias a los, a las estrellas eh, de, de la música y vamos a llevar al, al vivo al, al directo eh, nos parecemos en, ese en todo, escenario. nos parecemos en todo menos en la cuenta corriente sí. y seguramente que lo sepas. Sí. Y seguramente en el talento musical también hay alguna diferencia, pues pero bien. poquita, poquita. Entonces, pues sí, vamos a, vamos a llevar, eh, bueno, pues eh, algo que hacemos aquí en este programa y que yo en clase eh, pues, y, y mis profes compis en la, en la escuela, en St. Andrews, hacemos mucho y es trabajar con canciones. Vamos a reunir los grandes éxitos, los grandes bombazos de toda la historia de la música, pues el, el tema más conocido de Pink Floyd, de Supertramp, de Bob Dylan, de Bruce Sprinting y vamos a extraer de ahí a, pues eh, frases interesantes, chulas, que nos aporten algo y en un ambiente muy lúdico, muy dinámico pues vamos a trabajarlas, a practicarlas a, a bailar, a cantar, a hacer todo lo que nos apetezca en tal de disfrutar y de esa manera eh, aprender ¿Eso será el día 30? Sí. ¿Viernes? Eso es. A las 8 en la loya y además eh, está previsto luego hacer otra sesión en mayo. Sí. ¿Pero en medio qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entre ahora y mayo? Sí, pues mira, lo que como, como bien decías, esta es, es una iniciativa de la de la Concejalía de, de Cultura. Quiero agradecer a nuestro amigo común Julián Saez, eh, también gran eh, aficionado a la, a la música y al inglés, eh, la oportunidad que, que me va a dar de poder estar ahí. Y um, el, a finales de en mayo habrá una sesión de estas dedicada a los Beatles en exclusiva, uh -huh. pero en los meses de medio, en febrero, en marzo y en abril, con aquellas personas que deseen tener continuidad, vamos a hacer un taller al mes aquella que ya quedaremos en fechas y tal y todo esto va a ser todo totalmente gratuito entrada libre el, la yot ya tiene 250 plazas es decir que, que supongo que no va a haber ningún problema de, de espacio y evidentemente las de medio esas tres de medio febrero marzo y abril pues eh, ya supongo que será más en petit comité pero para todas aquellas personas que quieran abierto a todas las personas que quieran apuntarse eh, nivel de inglés pues si se conoce un poquito pues mejor, con más comodidad lo van a hacer. Y si no, solo por saber qué significan las canciones, etcétera igual también les vale la pena. Perfecto. Pues ya sabéis que es una iniciativa fantástica donde se coge en la mano eh, tanto eh, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche como Saint Andrews School of English y Joaquín Gerardo, que hoy también nos ha acompañado cada viernes aquí, en More English. ¡Gracias, Joaquín! A vosotros. ¡Feliz fin de semana! Igual para todos. Nos vamos a marchar. Hemos empezado el programa hoy hablando de la soledad. Y a veces nos obligamos a estar con otras personas porque no sabemos estar solos. No desesperes. Un día, un día alguien te va a abrazar tan fuerte que todas tus partes rotas se van a juntar de nuevo. Lo que yo te diga. ¡Feliz fin de semana!